15 y 10 en este preciso momento y vamos a meternos de lleno en la columna de Política Económica con Julia, nuestra querida compañera. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Lur. ¿Qué tal? Hola, Eli. ¿Si ¿sí por ahí? Hola. <risa> bueno, ¿cómo está ¿Te noto medio bajón? Eh, sí, no voy a ocultarlo. Eh, no, no lo Pero ocultes. Bueno, no lo, aparte eh, yo pensaba, no lo ocultes, porque de alguna manera u otra estamos todos más o menos en la misma. eh Así que está bien, no lo ocultes. Eh, si que, nos sí, pasa esto. Sí, tal cual. Y, y bueno, y se acerca el día de la asunción y también, eh, voy a ser sincera, estoy pensando qué hacer. Me voy a sentar frente a la tele, si voy a fingir demencia, irme al río y fingir que no está pasando o qué. Todos estaban acá estábamos haciendo planes para el domingo. Hay quienes decían ver una serie completas, de 6 temporadas eh, completas el domingo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Otros decían ir a la playa y dejar el celular en casa. Eh, ah, Dios, los planes me asusta un poco, pero los planes son fingir Total demencia. Yo no estaba a favor, pero bueno, me tuve que me tuve que a, a aceptar porque tampoco quedarse solo machacándose, ¿no? No, solo tal cual, porque no, yo pensaba no. bueno, si lo veo eh, me siento con, con gente, me siento acompañada eh, con mate o con lo que sea y, y, y lloramos juntos, pero pero bueno. Ver, veremos qué nos depara el domingo. Tengo sí. amigas fundamentalistas de, de que hay que verlo, de que hay que yo... asumirlo. Yo creo okay. que hay que verlo también, ¿eh? pero van con este, recién teníamos la columna de masculinidad recién con Tincho, que se acaba de ir, y volvíamos a reflotar lo mismo. Para mí hay que verlo, no hay que pardárselo pero no hay que estar soles. Estas cosas que son, eh, digamos, que nos uh -huh. interpelan y que nos llegan tanto y que nos generan tanto dolor, hay que verlo, compañías, en manada, en familia, en tribu, en trinchera. Pero juntes. Bien. Bueno, está bien, me gusta esa conclusión. Bueno, listo. Eh, ya es lo que llegamos. <risa> bueno, después de, este, de esta intro, le, le, arriba, tema? ¿qué te parece? arriba. ¿Qué te parece? Dale, ¿de qué vamos a charlar, Juli, hoy? Tenemos, eh, por un lado, el jueves pasado a la tarde sucedió eh, la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina... Eh, es un evento importante y estaba invitado el presidente electo y no fue, plantó por, si no me equivoco, tercera vez consecutiva a la Unión Industrial de Argentina, cosa que no, no, no les gustó para nada uh -huh. a los muchachos ahí presentes, y bueno, quienes asistieron eh, en, en reemplazo fueron Diana Mondino y Guillermo francos de la Libertad de Banca, y la verdad es que dejaron algunas perlitas en el marco de una reunión de industriales que me parece importante resaltar. La primera, bien arrancaba la cosa, sí. eh, una de las autoridades de, de la UIA eh, la presentó a Mondino antes de que ella eh, hiciera su intervención y dijo, bueno, algo así como este, este año fue muy difícil para nosotros, bla, bla, la sequía, bla, sí. y ahí nomás ella lo paró en seco y lo interrumpió diciendo, no me vas a decir que vos también te comiste el cuento de la sequía. ¡Apa! <risas> ¡Apa la papa! Tranqui, con Tranqui. los botines de punta, eh, negando en eh, una realidad este, natural que tuvo efectos eh, en, la, en la actividad humana de, de, la, de la siembra, la cosecha y luego en la economía, eh, en la cual se calcula que la Argentina se ha perdido a recaudar unos 20.000 millones de dólares. Bueno tranqui, para Diana Mondino eso fue un cuento sí cu eh, cuando estamos hablando de que la sequía era algo absolutamente comprobable comprobable, absolutamente. comprobable la señora es cordobesa, o sea, comprobable claro señora, usted de hecho lo puede chequear más rápido que nosotros Eh, ahí, bueno eso me es muy preocupante porque esto venimos a veces hablamos de cómo niegan por ejemplo la desigualdad de género gravísimo bueno negar también en el, el cambio climático se ve que trae además estos coletazos de, eh, de, de pensar que es un, un relato un cuento una ficción hablar de sequía y, y sin embargo sabemos que, que fue y, y que, que esto todavía grave y que, y que además eh, con este Con este nivel de asedio a la naturaleza eh, puede pueden seguir sucediendo catástrofes de esa magnitud. Bueno, ahí ahí queda Mondino por ahora. Después la voy a volver a, a, a retomar. El otro que tuvo algunas intervenciones fue Guillermo Franco uh -huh. y eh, tiene una que me gustó porque es como de la parte del libro de filosofía muy interesante, el de Patricia Bullrich. Sí. Bueno, creo que lo, lo de haber sacado de ahí porque él dijo que Javier Mileio había hablado de que no iba a cometer un industricidio y él dice es una palabra novedosa y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes de que se tiene un norte pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos y no hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero Apa. ¿Queda claro? ¿Más? Eh, ¿Querés repetirlo? Venís conmigo o no vas <risa> lo leí ya cuatro veces sí. y sigo sin entender M a dónde cazzo quiere sí. este señor. M eh, pero bueno, eh, se ve que es, es parte también de la de esto. Es la filosofía es muy interesante, de humana claro. que va a ser integral y que no, no sé y que después nos va a explicar cualquier cosa no me lo después me lo explica mejor. Tal cual, lo voy a dejar para próximas columnas en donde tengamos más información para ampliar. Ampliaremos. Ampliaremos. El que sí fue muy claro, asquerosamente claro fue eh, Ratazzi, Cristiano Ratazzi, ex este directivo de la FIAT, y hoy eh, adherente, seguidor ferviente de La Libertad Avanza. Eh, refiriéndose a la industria automotriz, que dicho sea de paso, eh, acaba de eh, publicar datos sumamente positivos de la producción eh, automotriz, y que, sin embargo, ya también constatamos eh, algunos de indicios de despidos o de suspensiones. Ah, indicios no, de certeras, de despidos y suspension. Bueno, el tipo este agarró y dijo lo siguiente, las industrias de autos son muy fuertes, preparadas y pueden adaptarse a cualquier cosa. Uh -huh. ¿Qué es un despido? Si hay algo que no se hace más, no se hace más, pero no es que sean despidos, son reajustes donde los tenga que haber. <risa> pero esos son despidos. Ah. Eso es un despido, <risa> pero ¿qué es un despido? Discutiendo claro. lo indiscutible, claro, ¿no? claro, Como... claro parte de también está está justificar este, este nuevo sentido común que intentan fomentar y que me parece que Que, que van logrando algunas algunas cosas porque porque se impregna eso en, en la sociedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es un despido? No, no es un despido. Tiene que ver con otra co Claro, queriendo justificar, bueno, en realidad no es un despido, sino que tiene que ver con que, bueno, hay una, no, se, no se hace esto más, esto se cierra por acá, se reajusta por allá, pero no tiene que ver con... Como si no fuera en el despido en sí mismo, ¿no? Justificando de alguna manera. Gravísimo, sí. Gravísimo, además... Una trabajadora le llega el telegrama y que, que como la cuenta no no es un despido claro un, nada, no voy al trabajo porque es un ajuste de lo que se tenga que hacer uh -huh. claro algo así bueno, lo explicas así con esa tranquilidad gravísimo, gravísimo porque bueno además sabemos que, que en estas eh, en este tipo de políticas neoliberales eh, los esto, eh, habl como hablábamos la vez pasada ¿no? del, del glosario del diccionario del neoliberal castellano y del castellano al neoliberal Sí, señor atrás y un reajuste de trabajadores y trabajadora son despidos sí claro eh, son despidos y por lo tanto son indemnizaciones y por lo tanto eh, también son derechos laborales que, que, que bueno que vamos a, a ver cómo estamos como, como sociedad y, y las instituciones y hace sindicatos a la altura de, de lo que va a ir sucediendo para, para estar para estar defendiendo a, a sus laburantes. A mí me llama un poco la atención, en esto que vos mencionaba recién, bueno, no es un despido, es un reajuste, como hasta hace unos meses atrás el ajuste eh, tenía una mala prensa porque, eh, no sé, estaban ajustando a los más pobres, porque estaban ajustando a los trabajadores, no y el ajuste estaba mal, pero sí. en realidad la palabra ajuste está mal depende de quién la diga, entonces. Sí. Depende quién implemente el ajuste. Sí, y me voy a saltear el, el orden de los factores para la columna, y ya que mencionaste eso, voy a ir al último. Eh, habíamos hablado de, la, de lo que ellos llaman la inflación reprimida, uh -huh. ¿sí? precios reprimidos que no pueden salir claro. del closet y liberarse. Bueno, así como hay ajustes que también ajustes están mal para esta gente, Eh, hasta osaron decir en televisión que hay inflación mala e inflación buena, cual colesterol. Claro, tal cual. La inflación hasta ahora mala y la que se viene ahora es más fuerte, más ajustada, pero es buena. Es buena porque, bueno, la mala es la peronista y la buena es la liberal, siempre. Claro. No importa no cuando le haces mucha más explicación. Eh, y, y realmente estos ajustes que ellos ahora eh, justifican nos llaman de buenos, y lo mismo la inflación... Eh, van a ser como mucho más impactantes y mucho más destructivos, eh, porque lo planean llevar adelante eh, sin regulaciones de precios, sin eh, respetar las regulaciones eh, de los derechos laborales, eh, sin la participación estatal que hasta ahora, eh, en algunos casos mejor, en otros casos peor, viene, viene llevando adelante, en, en distintos sectores de la economía, y eh, cuando ellos dicen, bueno, basta, liberemos la represión de los precios, la que se suelta también es la represión de las personas, porque uh -huh. no hay forma de que ajustes de este tipo, de inflaciones, de los niveles que estamos pensando, eh, se produzcan sin que más tarde o más temprano la gente comience a, a salir a la calle a, a intentar sobrevivir, ¿no? sea trabajando en la, en la venta ambulante, quienes antes no lo hacían, o protestando, eh, todos derechos, ¿no? no estoy hablando de nada ilegal. Claro, teniendo que salir a defender, no eh, defender el puesto de trabajo, defender el salario mínimo vital y móvil, uh -huh. cosas... No estamos acá hablando de nada del otro mundo, ¿eh? estamos hablando de cosas básicas y elementales. Digo, lo mínimo, lo que tienen asegurado quizás aquellas personas para los cuales el ajuste ahora es positivo. Sí, y, y una particularidad que va a tener este este ajuste por la magnitud que están proponiendo es que este... Como, El resultado que vamos a tener no solo va a ser el, el que hablábamos la semana pasada, no la estancamiento con inflación, sino, primeramente, eh, un derrumbe económico, una altísima recesión, eh, acompañada con inflación que va a seguir al lado nuestro mucho tiempo más, uh -huh. eh, y, y recién después vamos a, a, a ver esa situación de estancamiento. ¿no? No, no se va a mantener estanca como está ahora la actividad económica ni el nivel de empleo, que tenemos hoy, sino que va probablemente a derrumbarse drásticamente para después sí tal vez estabilizarse en niveles mucho más bajos de los que está hoy. Y también la particularidad de que va a afectar a quienes tienen ingresos que están por encima de la media de la población y, y esas personas se van a ver obligadas a desahorrar sus dólares muy probablemente, porque con la liberalización de los precios sin controles, y la vuelvo a citar a Diana Mondino, Si dejas los precios libres, todo el mundo hará lo mejor que pueda. Sí. Bueno, en esa forma de decir, sálvese quien pueda, eh, los alquileres también van a dispararse. Precios que ya estaban dolarizados se van a eh, mantener y oficializar en dólares, tal vez. Y los y el, el precio de bueno. los generadores también de electricidad, ¿Eh? los generadores también claro. se van a disparar. Uh -huh. Cuando salga la, la, gente, cuando sale la electric... gente como loca a comprar generadores. Tal cual. Y, y bueno, no no vamos a, a, a tener la contención eh, que tiene que ver con la represión de precios, que la bancamos, bancamos la represión de precios, si hay una represión que bancamos es la represión de precios, uh -huh. claro eh, sí. porque porque bueno, así como lo enumeramos la semana pasada, tanto los eh, acuerdos de precios justos, como los fideicomisos, como los cupos a la exportación, son eh, mecanismos que tienen los Estados soberanos para... Eh, tratar de que el mercado no se lle puesta a la gente y acá se esconde también algo muy eh, malicioso creo yo que es en este el mundo ahora la gente hará lo mejor que pueda bueno eh, mucha gente va a comer peor y menos porque eso va a ser lo mejor que pueda uh -huh. eh, incluso en, en relación al, a la comida a la alimentación hay también otros indicadores que Eh, mejoran cuando hay regulación del Estado y empeoran cuando no la hay. Una muy concreta, de la cual a ellos les gusta hablar un montón, que es la inversión extranjera. hoy oh, qué maravilla! La inversión extranjera se les hace agua la boca. Bueno, publicación del Banco Central de la República Argentina, eh, las empresas extranjeras en este gobierno están reinvirtiendo el 90% de sus ganancias en suelo argentino. Mientras que durante el macrismo solo reinvertían el 35 por ciento. ¿Por qué? Porque no había regulaciones al respecto, entonces preferían jugar la guita, llevársela a sus casas matrices, listo, fin del asunto. Eh, si esto es lo que va a volver a suceder, nuevamente tenemos indicadores negativos para el país, porque aquello que generen sus ganancias generadas en en este suelo con trabajo argentino eh, se va a esfumar en Y al mismo tiempo, en relación a los precios internos, volvemos a decir que eh, toda esa teoría liberal muy eh, remanida, repetida hasta el hartazgo desde hace 150 años, eh, no funciona cuando hay monopolios u oligopolios del tamaño y la concentración que existen en, en, en nuestro país. ¿Por qué esto? Los precios aumentan sin ton ni son... Eh, y quienes se quedan sin, sin consumir son las personas, no se quedan sin ganar los eh, los dueños de esas, de esas producciones. Eh, también está visto que con regulaciones estas empresas ganan y mucho. Sí, ganan menos de lo que podrían ganar con precios liberados, sí, pero ganan y mucho, y ese tope a las, a las ganancias extraordinarias es lo que hay muchísimas veces. Hemos defendido en esta columna y que era también parte del plan de, de Unión por la Patria o que sigue siendo el plan, por ejemplo, de Axel en la Provincia de Buenos Aires. Hay también algunos indicios de que esto eh, tiene va a tener nombre y apellido. Eh, todavía no se sabe quién va a ser la persona titular de AFIP, pero eh, trascendió el nombre de una mujer de apellido Miss que fue eh, trabajadora de READA ...de Cargill, una de las siete cerealeras más grandes de Argentina... ...bueno, denunciadas por la aduana, que es parte de la AFIP... ...en estos días por fuga de divisas a través de la sobrefacturación de importaciones... ...es mecanismo que eh, tuvo mucho vuelo durante estos años de gobierno... ...y que tantas veces hemos criticado. La sobrefacturación de importaciones les permitía a, a, a estas cerealeras... ...y a otras firmas también, hacerse con dólares baratos al precio oficial y eh, luego triangularlos para eh, luego venderlos al precio del, del dólar blue, del dólar eh, ilegal. Bueno, esta, esta mujer, que puede llegar a ser la próxima titular de la CIP, todo lo digo en potencial porque realmente hasta que eso no suceda no tenemos esas certezas, eh, trabajaba para Cargill, entonces si yo trabajaba para Cargill y ahora voy a dirigir Eh, la FIP que se encarga de eh, regular, controlar y monitorear lo que hace Cargill, y es como que va a ser obvio. estaba Mientras vos ibas charlando, me puse a pensar no en esto que vos decías de los intereses, eh no de esta casi regalo que hacemos de nuestro país y de nuestro billete, de nuestro dinero, porque en realidad lo que estamos haciendo es como bueno, dejar todo habilitado, ¿no? para que se lleven puesto también nuestras posibilidades de eh, no sé, yo estaba pensando la posibilidad que tenemos de quizás generar una equidad económica, de poder sostener puestos de trabajo, de poder sostener empresas nacionales, de poder pensar eh, o potenciar quizás a raíz de diferentes políticas eh, algún tipo de escalón que iguale no o que permita por lo menos eh, regular un poco más la brecha de los ingresos. ¿Cómo todo esto está ahí pendiente de un hilo, no como esperando y sin ningún tipo de... Eh, confirmación de lo que puede llegar a suceder pero al mismo tiempo con mucho temor por los pasos que se están comenzando a dar en esta línea eh, que lo único que dejan es bueno primero expectativas no de las buenas pero expectativas de lo que va a venir porque lo que hay solo incertidumbre eh, Y también un poco de temor no en esto que vos decías, un temor de eh, a cuánto se nos va a ir la nuestro dinero, nuestros ingresos, la potencialidad de nuestras vecinas y de nuestros vecinos de ir a hacer las compras al supermercado, eh, cómo se nos va también la posibilidad de pensar en eh, sostener empleos regulados, digo, hay tantas cosas que empiezan a pender un poco de un hilo y que están ahí, ¿no?, como en un límite eh, de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre, pero con una mirada hacia el futuro cercano, más allá de que hay incertidumbre, hay una mirada bastante negativa y pesimista de lo que puede sí. llegar a suceder. Sí, sí. En una nota que leía estos días de Ricardo Arosquín, él decía, el país descenderá un nuevo peldaño hacia el subdesarrollo. Y, y yo pensaba, agregándole, ¿no? encima de que vamos a descender un nuevo peldaño hacia el subdesarrollo, eh, no vamos a tener, para hasta ahora, por lo que parece, eh, la pertenencia a los BRICS que podrían habernos uh -huh. llegado a dar Un, un cierto margen de, de articulación de vínculos comerciales yo, de, ya estoy, yo todavía estoy llorando económicos. yo todavía estoy llorando de nuestro no ingreso a los BRICS ah. eh, y mientras tanto además la complicidad del poder judicial es casi total, ¿no? un poco obscena en relación por ejemplo al titular posible, titular del Banco Central, le limpiaron la ficha eh, de, de estos días ¿no? uh -huh. es como o sea un punto que, que bueno, que es se nota mucho, se nota mucho. Eh, algo de lo que sí han dejado de hablar y que volvemos a suponer, igual que charlamos la semana pasada, que queda como este pospuesto o tal vez abandonado como idea es el tema de la dolarización. No me atrever, no me atrevería a decir abandonado porque bueno, esto tenemos más incertidumbres que certezas como vos decías Lourdes, uh -huh. pero sí está por ahora ausente ese discurso y sin embargo, el eh, mismo Guillermo Franco que ya mencioné estuvo hablando de un posible precio del dólar a 600, 650 pesos. ¿no? ¿Del oficial? Dólar razonable. Del bueno, dólar oficial. eso implica una devaluación, sí. y es una, no lo dice con esas palabras, claro. sino es una devaluación de en torno al 65% eh, y es el triple de lo que fue la devaluación después de las PASO, que fue el 22%. Bueno, sí con una devaluación del 22% tuvimos las consecuencias que tuvimos, y nos las acordamos porque fue hace muy poco, eh, y incluso esas eh, fueron con regulaciones, con medidas concretas como el compresiniva, o la quita del impuesto a las ganancias en fin, con precios justos. Bueno, esta va a ser una devaluación sin todo eso, por lo tanto eh, el valor de nuestro dinero va a pasar a significar mucho menos a la hora de convertirlo en mercancías. Un dólar eh, a 600 y pico de pesos cuando hoy el dólar oficial por ejemplo está 300 casi 362 para la compra y 382 casi para la venta no en el dólar oficial un dólar que tuvo eh, un movimiento bastante errático después del balotage. no uh -huh. uno esperaba que se dispare no se disparó en ese momento pero se empezó a disparar después no eh, tampoco tuvo las repercusiones que se esperaban Eh, después de que Miley ganara el balotage, por lo menos no en la cotización del dólar. Calculo que eso también tiene que ver en el en el apaciguamiento del Exacto. discurso de la dolarización. Tiene mucho que ver, y además esto que eh, intenta ponerle números Guillermo Franco, es un decir, porque la realidad es que eh, el, el, o sea, la libertad no controla todas las variables que hacen al, al precio del dólar, uh -huh. y Y bueno, eh, se, se vio también durante estos años, es un, está como muy volátil, como vos bien decías, tuvo un comportamiento errático, y sí, bueno, esas variables están muy volátiles y no, no, no podemos tampoco tomar ese, ese monto como certero, eh, porque porque bueno, no, no se controlan todas las, las variables de las que depende el precio mucha Nos queda mucha data, pocos días, muchas incertidumbres. Hoy un día muy particular, ¿no?, en el que hay mucho movimiento, porque hay Asunción, ayer se dejaron algunas bancas, hoy se empiezan a tomar, eh, digo, mov muchos movimientos que calculo que también van a mover también, eh, obviamente, la, la agujita económica en nuestro país, Eh, hoy es un día de muchísima eh, ebullición, mañana feriado, domingo tenemos eh, la asunción del nuevo presidente electo y el lunes, entonces, vamos a ver quizás de manera más concreta en esta respuesta quizás más económica, más en números reales de cómo afecta en los mercados... Eh, Bueno, todo este movimiento que vamos a ver y que se va a terminar de concretar el día domingo. También tengo sí. algo como decía, ¿no? en esta en este mar de incertidumbres, en esta poca información, en esta en este sidas y vueltas que todavía ni siquiera hoy tenemos la totalidad de los nombres y de los gabinetes y demás, eh, tengo un poco de expectativas, reitero, no de la buena, pero sí mucho para ver qué es lo que va a pasar el día domingo y particularmente a partir del lunes, cómo nos vamos a levantar nosotros y cómo van a estar los mercados afuera, qué es lo que va a suceder entonces en, como resultado de lo que suceda entre hoy y el domingo. Sí, tengo una última, una chapa. Por favor. Eh, siempre antes de que salga el índice de precio al consumidor de INDEC, eh, o sea, un, una o dos semanas antes se publica, se lo calculan antes, eh, el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Ajá No es... El mismo no es eh, eh, idéntico al que luego va a publicar el índex, pero sí nos auspicia más o menos lo que puede llegar a, a dar. En este caso ya va a publicar en la variación del nivel general de precios para el mes de noviembre. Repito, es la de la Ciudad de Buenos Aires. Puede Bien. ser que la del total país eh, tenga una diferencia, pero es más o menos un, nos da un panorama. Un, un... panorama Nos da un panorama, sí, un panorama. nos permite leer. bueno es Ese número arrojó una variación mensual del nivel general de precios del 11,9%. O sea, una inflación ¡Apa! del 11,9% en noviembre. Es un montonazo. Es un montón. Eh... Nos quejábamos cuando era del 7%. Sí. Ya nos parecía sí. muchísimo. Y sobre todo, además, que desglosando los diferentes rubros, bueno, hay algunos como los alimentos y bebidas no alcohólicas que ascienden al 14,2%. Y así... Eh, otros más, ¿no? El rubro información y comunicación subió al 14,5% de inflación. Eh, ¿Qué más? Eh, cuidado personal, 9,9%, salud, 13%. Bueno, eh, ya así. Bueno, esto en realidad eh, calculo yo que también debe estar un poco regulado por, obviamente, los números que ya se van sabiendo. Eh, y también un poco por la especulación, porque la especulación es la que más mueve los números en la economía de nuestro país, de hecho, digo los precios, las ventas, y, y digamos todo lo, lo que tiene que ver con la economía particularmente se rige muchísimo por la especulación, así que calculo que esto también debe tener que ver con ese porcentaje tan elevado, reitero, cuando hablábamos del 7%, estábamos hablando de un número que nos parecía eh, muy elevado. Hablar del 11% es no ya superador a eso. Sí, eh, y bueno, estas todas estas cosas que fuimos mencionando entre la no regulación de, de precios y demás, eh, sumado a la alta inflación de noviembre, sumado a la posibilidad de una devaluación eh, alta... Y no muy alta, como habían ellos flayado, superarla que proponía el Fondo, etcétera pero alta al fin y al cabo. Eh, y eh, estos, eh, no sé, estas, eh, estos, no sé, estos, iba a decir exabrutos, pero no es exabrutos porque lo dicen a, muy a conciencia, estos este desplantes ante el sector industrial, que es eh, muy importante para nuestra economía, creo que todo eso hace... Nos da la razón de por qué estamos bajón, ¿no? Bueno, Juli, con este clima, debo decir la verdad algo a tu columna. Eh, veníamos muy abajo. Tu columna ahora... no nos ayuda. Eh, no, quiero que no, lo sepas piso total sí. Eh, sí, nos mandaste al piso La vamos a intentar levantar en el último bloquecito Con pero, un poco de música, no sí, sé Vamos a ponerle un poco de de amor Porque aparte se viene la marcha del orgullo Entonces vamos a charlar un poco en torno a eso A ver si Bien. levantamos un poquito Pero tampoco es que, bueno Has dejado la vara eh, muy abajo, Juli Entiendo que no es tu responsabilidad Yo entiendo que no es tu culpa Entiendo que haces lo que podés Con lo que tenés Pero para que más eh, o menos bueno. veas Como el eslogan ¿no? de nuestra columna, buena onda siempre, buenas noticias, cuando se pueda. Cuando se pueda. Yo me estoy refugiando en la música, ¿eh? quiero decirlo también, como un eh, método me útil para estos tiempos. Claro que sí, hay que refugiarse en lo que sea que nos haga sentir mejor. Juli, te mandamos un beso muy grande. Otro gigante para ustedes. Ahí pasaba Julia y una nueva columna de Política Económica, haciendo un poco de balance, la verdad una columna bastante pesimista, con un montón de realidad para que podamos leer el panorama que se viene previo a la asunción del de nuevo presidente electo este domingo 10 de diciembre. Nos vamos a escuchar la última canción, última tanda, si les parece, Lady Gaga, Bad Romance, y volvemos. Oh